Decilo voz Está Diego, Diego el 10, Diego el chorrito. yo que... sos Edu el... Nachman. Los ¿Podés, deci... podés ver ahora en el YouTube de Radio uh -huh. de la Azotea. Facebook, La Otra Oreja, donde podés escuchar los programas anteriores. Nuestro mail. Mail, otrooreja.gmail.com Bien, ¿los mensajes? Podés enviar los mensajes al más54-9223-850. 582-8700 Perfectamente Hola Willow Hola, ¿y quién es ese personaje? Río Gael Natsman, sorry Sí, ¿cómo vas a reconocer a tu propio nieto? Claro que te reconocí ¿Alguna palabra, Lara, en ese sentido? Aclaremos, ríes tu nieto Pero yo soy tu sobrina hoy nietoidea preferida Claro que sí, claro Bueno, ¿y ahora cómo seguimos? ¿Cómo? Bueno, ahora basta de chamullo y empezar con la música incorrecta Correctamente, así empezamos el programa 574 de La Otra Oreja La Otra Oreja Latinoamericana Bueno, y, y hace un par de días falleció José Palomino padre de Juan Palomino que alguna vez estuvieron en, en el programa, ¿no? En hace mucho tiempo, hace como 15 años, estuvieron en el programa y José Palomino a quien recordamos con una voz maravillosa, un peruano, los dos peruanos, ¿no? Juan y José eh, que que se arraicaron en Argentina y vamos a escuchar una frase de de José y eh, si ¿sí? una frase que dice así como defendamos la alegría el enemigo le teme impresionante no la frase el enemigo le teme a la alegría y, y bueno y, y también le teme a la lucha y vamos a ahora hacer un Vamos a, a escuchar a, al indio... ...al indio Vertis de Batán... ...y a su verso y portavoz... ...lo que no voy a decir, se llama el tema... ...Marimari Pení, Marimari Puzlamien... ...inmediata libertad para Facundo son Soneguala... ...secuestrado por el Estado Argentino... ...dejado, desaparecido... ...su presión se debe... ...por haber presentado un libro... En la biblioteca del Meipa Inés, y como decía el poeta español Gabriel Zelaya, la poesía es un atentado selecto, juzgan a la gente por lo que escribe, encarcelan a la gente, porque sí, donde uno debe ir. Inmediato la libertad para Facundo son Sónigualo. No voy a repetir una vez más en este tema Las causas más antiguas que originan el problema No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera Será que ya me parece obvio Pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras Desde antes que existiera su nación y su bandera Espera, no voy a pedirle al olmo Por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo Todo lo que dije hasta ahora callaré Y Y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son dos décadas desde que desperté. Dicen que muchos de mí se parecen a usted No le voy a recordar que hubo masacre Tampoco inculpar a sus abuelo Porque mi pueblo pasó hambre en Sangre, no vengo a mostrarle Yo no pretendo convencerlo de portarse Un poco más amable, lo intentamos Antes, ya durante mucho tiempo Pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento Siento que todo argumento Queda corto ante siglo y medio De violento y sistemático desmojo No hablaré de genocidio Tampoco del zoológico que hay en París Esclavizo a los indios, no le contestaré en mi sueño donde mis hijos se estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo y que al bajarlo para que no supiera más él dijo y la banda cuando la palabra ha sido traicionada al tiempo de callar y escuchar el silencio. Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi acento. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y el compromiso de este paso he que no voy a decir ya lo dice no todo. No voy a defender mi integridad y mi inocencia. Usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia. No vengo a mostrar evidencia, tampoco aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia. Me juzgan por la prensa y no es sorpresa apenas me apresan, pesan sobre mí la más pesadas sentencia pese a esta realidad, no voy a reiterar quien te en territorio ancestral, su tribunal no tiene competencia, no explicaré mi resistencia, y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia, yo estoy acá, si usted quisiera conversar pero no vine a suplicar, mi caja de sobrevivencia, llévese su parte de motosierra, y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra cierra sus ojos ante la historia mi ruta en llamas, mi tío quemado grabado en mi memoria, no lloraré Por mis reclamos ignorados Cuando el Estado se hizo a un lado Por ese homicidio no hubo juicio Ni hubo condenado, Porque llamarse Luxingen No es lo mismo que llamarse coñonado No le contaré de los temores acumulados Delicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados Y aunque mi view que los llevo grabados Hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinado. Cuando la palabra ha sido traicionada El tiempo de callar y escuchar el silencio Solo me dijo la verdad que me regala el río El viento y todo mi acento Cuando el atropello marca mi destino Asumo mi camino ya que no queda otro modo El compromiso del este paso ha decidido que no voy a decir lo dice todo El estado de Chile me respire, me sigue la pista Y está la vista ya que su misma naturaleza è racista Yo non soy terrorista, me tiene odio Solo porque io me opongo a vivir de modo capitalista porque no creo que los ríos son nuestros recursos sino que seres vivos que deben seguir su curso porque no saco de la tierra sin pedir y siempre trato de retribuir de todo lo que uso Por eso es que yo asusto al empresariado porque mi Dios no es el dinero y lo obedezco a su mercado. Me ofrenden cuando dejo descansar la tierra. No ven en este gesto muestro respeto y no lo flojera. Las grandes forestales no lo entienden. No les importa destruirlo todo por los troncos que ellos venden. No ven que la vida es un ciclo. Que el daño que ellos sientan hoy mañana lo cosecharán sus propios hijos. Lo mismo pasa con el trato entre personas. La comunidad se apoya y todas las zonas una sola voz. Lo que le afecta uno afecta a los demás del love. Por eso lo defiendo Aunque los pacos digan más de los Los niños viven el presente Y su futuro crece con su conocimiento De su ambiente, y esto es parte De un quimón profundo, donde ayudar a los demás Es siempre lo más natural del mundo Donde la palabra tiene valor Y peso, porque no se compra Ni con millones de pesos, por decir si Todo esto y no ponerle un precio Quieren meterme preso, háganlo ya Yo estoy confeso Cuando la palabra ha sido traicionada Hay tiempo de callar y escuchar en silencio Solo obedezco la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi acento. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. Y con el compromiso de este paso he decidido lo que no voy a decir. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. Ya lo dice todo. lo dice todo. Ya lo dice todo. todo Ya lo dice todo. Devuelva la tierra la tierra vuel a la tierra vuel a la, la tierra cuando nosotros luchamos por cuidar los bosques por cuidar los ríos por cuidar la madre tierra es la lucha de ustedes y es la lucha nuestra. Es la lucha de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que tengo un espíritu, un espíritu libre y un espíritu amante con los seres vivos de la naturaleza. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta Marichihueu, Indio Vertis Gracias por el aporte musical Y tus palabras eh, Bueno y, y El equipo La gerencia del equipo comercial De La Otra Oreja Está ofreciendo Para el programa La Otra Oreja, compro baterías, rayadores, calefones, barcos, aviones, helicópteros, compro. Bien, eh, baja la cortina que voy a pasar la cajita musical. Y esta cajita musical, que ustedes no la ven, salvo los que tengan YouTube, con... Con la música de No llores por mi Argentina, sobre todo en este momento... Eh, bueno, lo ofrece el equipo de producción, la gerencia del equipo de producción de la otra oreja, ¿no? Y más allá de las compras, otra vez pasa de las compras, ¿qué pasa? Con programa la otra oreja. Ofro baterías, rayadores, calefones, barcos, aviones, helicópteros, compro. Bueno, ahí sí si tienen helicóptero, barcos, pueden venderlo también, ¿eh? Bueno, y pero en esta semana en estos días ayer precisamente en el contexto me pone en el contexto de negacionismo impulsivo e impulsado por el gobierno nacional esta lucha de, de abuelas y las familia se agiganta ¿no? bueno Gabrielriela y raúl detenidos desaparecidos transitaron por el circuito represivo del quinto cuerpo de ejército se constató su paso por la escuelita en Neuquén y de Bahía Blanca, donde nació su bebé en abril del 77. Bueno, eh, hay muchos mensajes de felicidad también por Adriana, nuestra hermana, nuestra la hermana de, de ese bebé del 77, que no bajó los brazos, que luchó siempre, que declaró en los juicios de lesa humanidad y que hoy puede afrazar a su hermano estamos muy emocionados muy contentos eh, de esta de este la recuperación de la identidad del nieto 140 para los para las abuelas de nuestro hermano 140 eh, bueno no son 140 abrazos porque hay muchos ...de los bebés secuestrados en cautiverio... ...o que nacieron con sus madres... ...que eh, están los cadáveres... ¿no? ...que fueron fusilados con sus madres... ...y que... ...bueno, y que ningún... ...que estamos esperando... ...porque Estela de Carlotto... ...la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo... ...dijo que faltan 300... ...y aún uno dice, ¿faltan 300?... Bueno, no sabemos. No sabemos si faltan 250, 300 o 350. Y eso lo dicen los archivos. Los archivos de la represión que ningún gobierno abrió. Y por eso reclamamos no solamente la restitución de la identidad de, el, de todos los chicos que, que fueron apropiados... Eh, Por, por los cómplices de la dictadura militar sino que también abran que algún gobierno abra los archivos bueno, vamos a escuchar a, a uno de los temas la canción de las abuelas de Plaza de Mayo van a reconocer la voz de León Gico y de muchas más la canción de las abuelas de Plaza de Mayo por la otra oreja abuela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 La Sevilla nunca más calla Que sentiste uh -huh. cuando te faltó en la casa la semilla No puedes imaginar lo que sentiste cuando viste esos hijos de puta sentados allí en la silla Voy con música vos con lucha mamá Suena de mujer a mujer toma mi mano Quiero sanar tus heridas Quiero transformarlo en memoria y vida Yo no voy de vuelta voy siempre de ida Tengo el corazón donde me duele Antigenocida esta herida mamá La negraleza sana Quédate conmigo bailando uh -huh. hasta la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 Corazón a corazón Luchadora A luchadora Siempre es aquí y ahora Nunca más callará ...escuchando... ...desde La Otra Oreja... ...La Otra Oreja Argenta... ...una mamá embarazada y un papá... ...desaparecidos por la dictadura militar... ...sonríen en las fotos en blanco y negro... ...en la otra imagen la nieta abraza a su abuela... ...que la crió entre la desesperación de la búsqueda y el amor infinito... Sonriendo con un brazo en alto La hija que es también hermana y nieta La hija que buscó a su hermanito Sin saber si lo iba a encontrar Al lado otra abuela que nunca se rindió Atrás todos los que las acompañamos siempre Estamos o no en la foto Estamos hablando de Adriana Metz Hermana Y Estela de Carlotto la abuela bienvenido Nieto 140 y vamos a seguir celebrando con tonadas del brazo del grupo que lo tiró tango y la gran Dolores Solá tonadas del abrazo tomadas del brazo por la otra oreja tonadas aunque se vino la noche, pintan soles, de esos que hacen que huelan eternas, y flores que... El agita el viento, el canto y los sueños mantienen su flamear Resisten las baldosas en la plaza del pueblo Y esos bombos eternos, latido popular abrazan en su nombre, muchos nombres. muchos nombres. Seguimos en la lucha y son 30.000 razones para nombrarte en canciones. canciones. Pintaron la bandera para que la agite el viento, el canto y los sueños mantienen su planear. Resisten las baldo en la plaza del pueblo esos bombos eternos latido popular pintaron la bandera para que la quite el viejo La Plaza del Pueblo La Otra Oreja Argenta Y le estamos dando la bienvenida al Nieto 140 Y ahora vamos a escuchar desde México A la Argenmex, nuestra querida Liliana Felipe Presentando solo vos. Qué alegría haberte encontrado. Esta canción la hicimos para recibirte a vos y a todas y todos los que faltan. Un abrazo desde México. Liliana. Está listo el mate para charlar, ya llegaron los bizcochos. En el patio se prendieron un fogón. Este asado será tu bienvenida Hasta el perro te espera en el portón Están haciendo unos ravioles por si sos vegetariano Las abuelas ya trajeron el tortín Nunca es tarde para llegar temprano Todo listo, solo estás saltando vos Solo vos, solo vos Solo estás saltando vos Solo vos, solo vos Y el sonido de tu voz La parencela te juntó Las historias y las fotos Tantas cosas que dejaron tu papá los recuerdos también te están buscando Perdona si se nos pienta un lagrimón Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos Solo vos, solo vos y el sonido de tu voz Te pareces a tu mamá, perreola Esas chuecas son las mismas del papá Qué manera de hablar pelo tú pelotudeces Llegarás y serás como sos vos Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos Solo vos, solo vos y el sonido de tu voz Solo vos, solo vos, solo está faltando voz Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz Estás escuchando En la Otra Oreja Bueno, ¿y está pasando un camión ahora? Sí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 socialismo y que conscientiza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 hubo un día que ese cuento fue cierto. Na, na, na. Escuchamos el círculo, Kevin Johansen, eh, digo, de, me darás, perdón, estamos escuchando una vez, me darás mil hijos, y ahora vamos a escuchar el círculo, Kevin Johansen y Georgina Hassan, una maravillosa versión. Acuéstate y duérmete para despertar, fundiente feliz, despierta. otra vez enójate castígame para que puedas quererme después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 de la otra oreja eh, vamos a escuchar ahora a un, una versión de hasta siempre a ver qué dicen Ay, vámonos, ven, Uno, un trío callejero que nos envía un, un argentino que escucha este programa no un trío callejero en plena Habana en la Cuba. Hasta siempre. ¿Qué comandante. ¿Qué comandante? ¿Qué comandante. Aquí se queda la clara. La extrañapletra transparencia. De tú guerrilla presente. Comandante. Let's get it back. son en el Facebook o hasta la próxima semana. La otra oreja